Carnicería Talca de Don Justo Vergara, donde están las mejores carnes de vaquilla soltera. Y recuerde que llegó Corderito Lechón. Once Oriente, esquina de la c i Norte. c n o Once Oriente, esquina de la c i Norte. c n o Treinta años en su mesa. Carnicería Talca de Don Justo Vergara.